Saludos a la audiencia del informativo Farco Horas de conmoción se viven en Villa Carlos Paz Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Ingrid Vidosa Ocurrido este martes en el paseo turístico del Cerro de la Cruz Y la noticia conmueve aún más al considerar que hace apenas cinco meses Y en el mismo sitio turístico Se encontraron los cadáveres de Andrea Belén Castana Y del fotógrafo Hernán Sánchez Dos crímenes que siguen sin esclarecerse Los resultados de la autopsia indican que Ingrid fue asesinada Y que presentaba golpes en distintas partes del cuerpo. El único detenido por este caso hasta el momento es su actual pareja, acusado de femicidio. Esta nueva muerte reavivó las críticas al poder judicial y a la policía de la provincia de Córdoba por no esclarecer los crímenes. Así lo expresó Sandra Sánchez, hermana del fotógrafo hallado muerto el pasado 13 de marzo. Necesitamos respuesta, necesitamos respuesta del intendente, de la policía, del gobernador de todos. Es lo que lo que lo que decíamos. necesitamos que se esclarezcan los casos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 en los hechos. Tres crímenes han marcado los últimos meses de la ciudad. Tres crímenes que destapan una realidad que Villa Carlos Paz, como ciudad turística, muchas veces pretende ocultar. Reportó para el informativo Farco Evelina Ramírez, de Villanos Radio, Villa Carlos Paz.